11 de la mañana, 5 minutos y sin dudas uno de los temas de la semana para nosotros tiene que ver con la aprobación de la ley de alquileres. El Senado dio media sanción el miércoles al proyecto de ley 894 redactado por las organizaciones que forman parte del Frente de Inquilinos Nacional y que fue presentado por la senadora García Larraburu. Más de 6 millones de inquilinos en todo el país están a la espera de que se apruebe la ley en forma definitiva, que significa una mejora sustancial sin dudas en la calidad de vida. Y en el consultorio de politraumatismos, que mejor que que charlar con nuestro médico en estos asuntos, Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados. Gervasio, ¿qué tal? Buenos días. Acá Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Muy bien por acá. Felicitaciones ¿eh? por esta media sanción de la ley de alquileres. Bueno, gracias. ¿Cuáles gracias. son los puntos más altos y más importantes de esta iniciativa? Fundamentalmente lo que tiene que ver con el precio. Eh, nosotros en el proyecto planteamos un índice de alquiler que tiene que ver con lo que es en realidad un índice promedio entre inflación y salario. Con este índice ten, se tendrían que actualizar los precios de los alquileres eh, de ahora en más, si se convierte en ley. Eh, esto para nosotros es central porque no solo tiene impacto sobre el precio de los alquileres, sino también sobre la cultura del alquiler. Eh, que haya un índice eh, supondría varias, varias cuestiones. Primero, deja de ser el mercado inmobiliario quien decide el valor de los alquileres. Y que para nosotros eso es central. Eh, después, eh, el otro punto fundamental es que si hay un índice, se podrían firmar contratos eh, por 3, por 5, por 10 o por 15 años, porque el propietario e inquilino ya no tendrían que negociar cada dos años, cada tres años el precio de los alquileres, sino que estaría dado por este índice. Esto es el quiebre fundamental eh, En, en la cultura de, del alquiler tal cual la conocemos, por eso es que molesta tanto al mercado inmobiliario no Se elimina digamos este plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa, también un tema importante porque da un poco de perdurabilidad a la proyección de la vida de cada quien, ¿no? Sí, y porque además eh, siempre que eh, eh, o siempre no, pero muchas veces sucede que se alquila alguna vivienda y al mes, a los dos meses eh, uno no. descubre que era una vivienda completamente remachada, que le habían arreglado medio con, con curitas, entonces eh, el inquilino no puede rescindir el contrato si esto sucede, así que esto le da un poco más de libertad, pero también el punto importante es que nosotros planteamos que 60 días antes de la finalización del contrato, eh, inquilino y propietario deben sentarse a negociar las condiciones del próximo contrato de alquiler. Uh -huh. eh, si esto sucede, se firma un preacuerdo, Si no sucede, el inquilino sabe, tiene la certeza, que tiene eh, dos meses para salir a buscar otra vivienda, cosa que hoy se utiliza como una herramienta, el propietario lo usa como una herramienta, avisar muy poco tiempo antes de la finalización del contrato para poder fijar las condiciones que, que él quiere. O sea, si una semana antes, yo te digo, si te renuevo, pero te aumento un 60% del precio del alquiler, no te queda otra que firmarlo, ¿no? Claro, está bueno en lo que genera también políticamente, ¿no? Pensar en un Estado que está interviniendo un poco más y que no es el capricho del mercado o de los privados. Totalmente, y eso es el principal obstáculo que tenemos para que esta ley se apruebe. El mercado inmobiliario bajo ningún punto de vista quiere que eh, el Estado se encargue de regular los alquileres, porque el mercado inmobiliario es acostumbrado a trabajar en la oscuridad, en la ilegalidad, porque sabe que ahí donde no hay regulación, gana el más fuerte, que en este caso, por supuesto, es el mercado por sobre los propietarios y los inquilinos. ¿Cómo se fue conformando este texto? ¿Con el trabajo? ¿De quiénes? De todas las organizaciones de inquilinos del país. La verdad es que eh, el, son los mismos problemas en todo el territorio nacional, entonces la realidad es que no eh, todas las organizaciones teníamos muy en claro qué era lo que necesitábamos para empezar a a hacer más justo el alquiler. Estos cinco puntos que tiene la ley para nosotros son eh, fundamentales y, y eh, por eso creo que ha salido, se ha votado en el Senado por unanimidad este proyecto. Por supuesto que ahora empezó el lobby del mercado inmobiliario y ya eh, eh, creo que empezó realmente el trabajo ahora y es contrarrestar el lobby Y comunicarle a los inquilinos y a los propietarios que esta ley es beneficiosa para ambos, que esta ley viene a correr a un, a una parte de, del negocio de la vivienda, que es el mercado inmobiliario, que ha sido voraz, que no tiene códigos, que no tiene ética ni moral en el mercado y que si seguimos bajo las reglas del mercado inmobiliario, seguramente las consecuencias no van a ser so solo para los inquilinos, sino también para los propietarios, porque si los inquilinos no pueden pagar más los alquileres, el propietario no los puede cobrar más. Uh -huh. Entonces necesitamos una ley eh, racional, una ley moderna, una ley que termine con las amenazas del mercado inmobiliario, ¿no? También un éxito, digamos, que se haya logrado a través de las organizaciones, de inquilinos, porque varias veces hemos conversado aquí al aire, Gervasio, de entender al inquilino a la inquilina como un sujeto político también desde esa condición y no afrontarlo de manera individual, poder trascender ese problema que uno considera que tiene junto a su pareja, junto a su familia, junto a sus amigos o solo y entenderlo como un problema social, ¿no? Totalmente, sí. Eh, creo que ese es el gran logro, de, de este año, no eh, creo que hemos logrado que el inquilino entienda que forma parte de un sector de verdad eh, ese es el mayor orgullo de todas las organizaciones de inquilinos creo que eh, fue el primer objetivo que nos pusimos y fue y quizás el más difícil, no porque porque ahí eh, no depende de uno, no depende de, de política de las cuestiones sociales y creo que eh, hemos logrado que, que todos entiendan eh, que forman parte de un sector que que hay un enemigo real que es el mercado inmobiliario que no es una entelequia esto de que eh, eh, vivimos eh, apretados por por el alquiler porque sí eh, hay tienen nombre y apellido los que se encargan de que nosotros vivamos así de que, se, que los que se encargan de que cada vez tenemos más Eh, parte de nuestro salario para pagar una vivienda. Creo que eh, ese fue el gran logro de las organizaciones. ¿Hay fecha para el tratamiento ahora en Diputados? Estamos haciendo lo imposible y lo posible para que se trate eh, en las sesiones extraordinarias de este año. Para nosotros es muy importante eso. Creo que si eh, no se vota este año, el año que viene... Eh, va a estar muy complicado porque le da mucho más tiempo al mercado para que haga lobby uh -huh. Bien, así que tiene que suceder ahora en las extraordinarias Alocadamente como ocurre con todos los proyectos de fin sí. de año Gervasio, sí. eh, nos llega una consulta de Natalia que pregunta si es legal Que a la hora de renovar el alquiler la inmobiliaria le cobre comisión a valor del segundo año actualizado No, en realidad hay dos cosas ahí Primero, no es una renovación, es un contrato nuevo ¿Sí? Una renovación es una extensión del contrato que tiene que fijarse bajo las mismas condiciones, ¿sí? y se, eso se puede hacer entre dueño e inquilino. Ahí la inmobiliaria no tiene que cobrar absolutamente nada porque es una extensión, una renovación del contrato. Ahora, la figura de renovación a veces se confunde. Eh, cuando nosotros estamos en una vivienda, se terminó el contrato, firmamos un contrato nuevo, ¿bien? Eh, ese es el negocio de las inmobiliarias firmar un contrato nuevo para poder cobrar eh, de vuelta la comisión. Y la comisión en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser el 4,15% del valor total del contrato, que es un mes eh, de alquiler. Si esto no se cumple, se pide la factura, siempre hay que pedir facturas a las inmobiliarias porque no están acostumbradas a dar facturas, a pagar impuestos, y esas cosas las hacemos sí, nosotros. Eh, pedir factura de absolutamente todo... Con esa factura, si le cobraron más del 4,15%, nos viene a ver a nosotros y nosotros recuperamos el dinero que se cobró de forma ilegal. Muy bien, Gervasio, que tengas un muy buen fin de semana. Ojalá tengamos muy pronto la aprobación en diputados, que sea ley absoluta este tema de defensa de los inquilinos, pensar esta ley de alquileres y que vos tengas unas buenas vacaciones de una vez por todas. Te juro que me las merezco. No sé si las voy a tener, pero que me las merezco, me las merezco. Abrazo, don Ramón Argentino. Abrazo grande, chao. Germácio Muñoz, inquilinos agrupados, media sanción para la ley de alquileres. Ahora hay que esperar que lo trate diputados en sesión extraordinaria.